John Leal Érase una vez en la isla del reino de Delolia Un joven y carismático rey llamado Theodore Theodore amaba a su pueblo Y siempre se esforzaba por hacer feliz a los habitantes del reino Belolia era un conjunto de islas con una rica economía Llena de mercaderes que comerciaban entre el reino y los reinos vecinos El rey solía visitar el reino junto a su sirviente más leal, John Theodore solía disfrazarse de mercader como Ted, el viejo amigo de John Y juntos viajaban por todo el reino Así es como Theodore sabía cómo hacer feliz a su reino Hola, Marty Hola, Ted John te está esperando Lo tiene Gracias, Marty Hemos capturado a la bestia que estaba causando tanto caos en el reino Pero debo decir que es un poco ruidosa Vale ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? Creo que esta cosa es un hurón ¡Oye! ¿A quién llamas cosa? Sacadme de esta caja. Os demostraré qué clase de cosa soy. Uh, ¡Habla! ¡Ah, sí! ¡Mira que eres listo! ¿Eh? Yo me llamo Freddy. Fui convertido en este peludo títere a manos del malvado brujo Alistar. Yo solo intentaba conseguir comida cuando me habéis atrapado aquí. Ahora sacadme de aquí para que pueda ir a buscar a ese viejo brujo y me devuelva a mi forma. Pero, ¿por qué te convirtió en un pequeño hurón? Yo trabajaba para el rey Serios como orfebre. ¿El rey Serius? Sí. Aquel hombre hizo que Alistar lanzase un hechizo sobre todos los orfebres para que le llevásemos todo el oro a él en diferentes formas. Aquello hizo infeliz y pobre al resto de personas. El hechizo se desvaneció en mí e intenté escapar... Antes de conseguirlo, Alistar me encontró y me convirtió en esto que veis. ¡Oh, qué mal! ¡Oh, sí lo es! Le encontraré y me las va a pagar. ¿Por qué no te ayudo? ¿Tú? ¿Tú y qué ejército? Si hay alguien que pueda ayudarme, es el rey. Dicen que es un hombre muy bueno. Lo soy... Hum, hum. Señor, creo que deberíais pensaroslo antes Serius, ha sido enemigo suyo y de vuestro padre desde hace años ¿Realmente queréis involucraros y luchar? Oh, tranquilo, John, ni siquiera se dará cuenta Oye, ¿qué susurráis, cabezas de chorlitos? Oh, tranquilo, me llamo Ted y este es John ¡Te ayudaremos! ¡Vamos! Ted y John llevaron a Freddy al castillo al dormitorio del rey. ¿Aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y si nos encuentra el rey? ¿A dónde iréis? Oh, no te preocupes, Freddy. ¿Eh? ¡Hola, Freddy! Saludos, Majestad Mis disculpas por entrar en vuestro dormitorio ¡Freddy! Soy yo, Ted También conocido como el Rey Theodore de Delolia ¡Oh! ¡Mi, mi rey! Siento el modo en que os he hablado antes Bueno, está bien Yo nos llevaré a vuestro dormitorio para que descanséis Mañana, cuando se alce el sol, partiremos ¡Yuhu! ¡Pues vale! ¡Vamos por aquí! Espero que el rey Theodore sepa lo que tiene que hacer Me pregunto cómo conseguiremos atravesar las puertas Conozco la forma perfecta Al rey Serios le obsesiona el oro Entonces podemos disfrazarnos de orfebres Y engañar a la princesa hasta el barco Y después Le Pedimos al rey mi liberación A cambio de ella Freddy le explicó todo el plan a John Quien quedó impresionado A la mañana siguiente Subieron al barco Y le contaron al rey Theodore el plan Y zarparon rumbo al reino dorado Zarparemos lejos, lejos Hacia el mar desconocido A la princesa raptaremos Ayudando a nuestro amigo Jejeje <risa> Voy a entrar, estoy hambriento ¡Oh! ¿Qué es eso? Es un cuadro de la princesa, señor La princesa Sofía Es la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida Ahora deseo llevármela al reino y viviré con ella La mantendré como a una reina Veo el reino dorado <ríe> Maravilloso El trío entró en el castillo hasta la sala del rey Me temo que no puedo dejaros pasar Traemos regalos para la princesa y para el rey, señor Ah, un momento, informaré al rey inmediatamente ¿Dónde ha ido Freddy? Entre tanto, mientras John y Ted esperaban para reunirse con el rey y la princesa, Freddy corrió hacia la sala del brujo para buscar la forma de transformarse. ¿Dónde está? ¿Dónde está su varita? ¡Vaya, vaya, vaya, mira quién es! ¿Eh? ¡Oh! A correr. ¡No tan rápido! ¡Hielate! <risa> ¡Por fin te he atrapado! ¡Oh, no! ¡Otra jaula, no! El rey Serios y la princesa Sofía os recibirán ahora Bien, la verdad es que ya era hora ¡Vamos, John! Saludos, Majestad ¿Alteza? Los orfebres de los que os hablaba ¡Oh, bienvenidos! Los orfebres siempre son bien recibidos en mi reino Y esto es para la princesa ¡Cielo santo! ¡Es precioso! Un ángel para un ángel Y tenemos más artilugios de oro en el barco, mi señora Sería mucho más fácil que eligieseis vos ¿Puedo ir, padre? ¡Por favor! ¡Qué tontería! ¡No irás al barco de un desconocido! ¡No! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Padre, así de esa manera tendrás más oro! ¡Por favor! ¡Vale, vale! Pero no irás sola. Tú la acompañarás. Acompañarás a la princesa al barco. Sí, mi señor. Eh, Majestad, ¿habéis visto a Freddy? Ha desaparecido. Oh, tranquilo, John. Seguro que ha vuelto al barco. Mientras Ted y John guiaban a la princesa al barco, el rey hizo llamar a uno de sus consejeros Para que averiguase quiénes eran y de dónde procedían ¿Quién es ese hombre y por qué me resulta tan familiar? Averiguadlo de inmediato Sí, Majestad Entretanto, la princesa estaba eufórica al ver tantos objetos de oro en el barco ¡Oh, vaya! ¡Esto es precioso! Quiero esto, esto, esto y... esto también ¡Preparadlo todo muy rápido! ¡Muy pronto lo descargaremos! Como deseéis, Majestad. El plan funciona, señor. Sí, no hay tiempo. Debemos irnos ya. Pero, ¿y Freddy? No tenemos tiempo. ¡Vamos! ¡Esto es muchísimo mejor que el mercado de oro! ¡Hay muchas cosas hermosas aquí! Me pregunto dónde está el guardia. ¿Qué? ¡Ayuda! Ted se le acercó para explicarle la situación a la princesa Le confesó su verdadera identidad Y le habló de Freddy y del hechizo que recaía sobre todo el reino Oh, princesa, me enamoré de vos desde el momento en que os vi ¿Me ayudaríais a salvar a mi amigo y seríais mi reina? El corazón de la princesa Sofía se enterneció y accedió a ayudar al rey Theodore. No sabía lo del hechizo. Esto es terrible. Yo misma enviaré una carta cuando lleguemos. El guardia real vio el barco en el mar y corrió a informar al rey. El rey se puso furioso. ¿Qué? ¡Quiero saber quién es ese hombre de inmediato! eh... eh. Parece que el barco pertenece al rey Theodore de Delolia ¿El rey Theodore? ¿Dónde está ese brujo? Quiero verle inmediatamente El rey entró en la sala del brujo y le contó lo ocurrido Le ordenó lanzar un hechizo sobre el barco para traer a la princesa de regreso Majestad, tengo dos excelentes maldiciones que destruirán al rey <risa> Adelante Primero, cuando el rey desembarque, el corcel real le estará esperando. En el momento en que lo monte, éste se lo llevará muy, muy lejos para no regresar jamás. La única forma de escaparse es si alguien asusta al caballo sin contárselo al rey. Si no, se congelaría para siempre. Maravilloso. Y si esto no funciona, la segunda maldición lo hará. ¿Y cuál es? Le entregaréis esta túnica dorada como ofrenda de paz. Y cuando se la ponga, él y su reino se convertirán en piedra. Y si alguien le advierte sobre la maldición, también se convertirá en piedra de inmediato. <risa> ¡Bien hecho, Alistar! ¡Vamos! ¡Vayamos al muelle de inmediato! ¡Oh, no! ¡Debo intentar advertirles! Ah, ¡Su varita! ¡Debo intentar cogerla! ¡Lo tengo! Vale, ¿cómo funciona esto? Uh, ¡Ábrete, Sésamo! ¡Ajá! ¡Ha funcionado! ¡Salazín, Salazum! <risas> ¡Maravilloso! Ahora debo ir a advertir a John Freddy agitó la varita Y con una nube de humo Desapareció Mientras tanto, el barco había llegado a Delolia El rey llamó a un mensajero Para que le enviase una nota al rey serios Espero que Freddy se encuentre bien allí ¡Hola, Johnny! ¿Quién sois? Soy yo, Freddy Escuchad, no tenemos tiempo El rey le contó al malvado Alistar... Freddy le contó a John todo lo que había escuchado y le advirtió sobre las maldiciones. Le dijo que si alguien advertía al rey, se convertiría en piedra. Justo entonces, mientras Freddy se lo contaba a John, un precioso corcel caminó frente al rey. Por fin, este caballo será perfecto para regresar al palacio. Justo cuando iba a montarse... John tocó el gong que pasaba por detrás de ellos. El caballo se asustó y echó a correr. ¡Qué grosero! ¿Cómo ha podido John hacerle eso al rey? Bueno, está bien. John es mi sirviente más leal. Seguro que tenía una razón, manteniendo siempre el bienestar del rey. ¡Oh! ¡Ha estado cerca! El rey y la princesa entraron al palacio... El mensajero avisó a John de la llegada del rey Serios. ¿Está aquí ya? Sí, señor. Dice que vienen son de paz y que trae regalos para el rey y para su futura esposa. Es muy extraño. Hola, rey Theodore. Saludos. Saludos, señor. Traigo algunos regalos. Por favor, aceptad esta túnica dorada. Es tradición en mi familia que el novio lleve esta túnica dorada como símbolo de fortaleza y que ha pasado de generación en generación. ¡Hala! ¡Es increíble! ¡Sería un honor! ¡Adelante! ¿Por qué no os la ponéis? Cuando el rey Theodore estaba a punto de ponerse la túnica dorada... John saltó en el medio y le quitó la túnica de los brazos para tirarla al suelo, lo que causó que enormes chispas y humo emanasen de la túnica. ¿Qué es esta tontería? ¿Cómo osáis burlaros de mis tradiciones familiares? ¡Esto es una absoluta vergüenza! ¿Vais a permitir que desprecie nuestra reliquia familiar? Tiene razón, John. La verdad es que no me dejáis más opción que castigaros con la peor pena. Seréis desterrado del reino de Delolia de por vida. No, todo es culpa mía. Si alguien debe irse, soy yo, mi rey. Creo que debo contaros qué es lo que ha pasado. No, no, no permitiré que asumáis la culpa. Acabáis de recuperar vuestra vida. Antes de irme, mi señor, ¿puedo decir unas últimas palabras? Sí, por supuesto. Todo lo que he hecho, mi señor, ha sido para salvaros de los hechizos del rey serios. El corcel que salió espantado por el sonido del gong, si lo hubieseis montado, os hubiese llevado muy, muy lejos, para no regresar nunca jamás. Y la túnica dorada no era una reliquia familiar. Esa túnica, si os la hubieseis puesto, os hubiese convertido a vos y al reino en piedra. Lo he hecho... Por vos, mi... mi noble... Me... ¡Rey! ¡Oh, no! ¡John! ¡Mi sirviente más leal! ¿Qué he hecho? ¡Padre! ¿Cómo has podido? ¡Padre! ¿Dónde estás? Parece que se ha escapado. Oh. ¡Pobre John! Ahora deberéis... Oh, ¡Esperad! Tengo la varita de Alistair. ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes? ¡Salasum! ¡Salasum! ¡La vida sacrificada vuelve a vivir! Y con un soplo de viento John el leal abrió los ojos Y volvió a la normalidad ¡Oh! Gracias amigo mío Es lo mínimo que podía hacer Por quienes han llegado tan lejos por mí Y también por mí, sois la persona más leal que tendré jamás Desde hoy, ya no sois un sirviente, sino un amigo Pero con una sola condición Que convirtáis a Freddy en hurón de nuevo, majestad <risa> Pues menos mal que somos amigos